Radio Lautaro pertenece a la historia de Talca, por eso ha vuelto para quedarse, transmitiendo alegría y optimismo a la gran familia talquina en el 970 de la amplitud modulada.